Acto de promoción no existe en el nivel inicial ni en el nivel primario. Acto de promoción y entrega de títulos de bachiller solamente en el nivel secundario va a ser a partir de la fecha 7 de diciembre. Esto vamos a esperar siempre nosotros a cumplir todos los requisitos y todas las unidades educativas que tengan ya consolidada su información para poder ya tener estos títulos de bachiller a partir del 7 de eh, diciembre. Estábamos hablando de que pudiera ser el 7, 8, 9 o 10, ¿no? Pero ya tenemos un cronograma en las cuales nosotros vamos a tener la impresión de estos títulos de bachiller el 6 de diciembre, ¿no? Entonces vale decir de que nosotros vamos a planificar Hoy tenemos el consejo distrital en el cual vamos a planificar el cierre de gestión a nivel distrital. ¿En los mismos actos se va a entregar los diplomas de bachillerato? El primer acto de entrega va a ser por el presidente el incentivo al bachillerato por excelencia y a partir de la fecha que ya haga la programación el Ministerio de Educación ingresamos o entregamos nosotros como dirección distrital a continuación de nuestra inauguración por la máxima autoridad nacional que es el presidente de nuestro estado plurinacional.